Hola, buenos días Gisela, ¿todo bien por acá? Queríamos conocer porque decíamos tiene mucho, mucho laburo este centro、eh, cultural. Desde acá decíamos, sí, pero me suena. Hemos escuchado alguna actividad, <risa> hemos participado tal vez de alguna actividad y demás. Pero queríamos conocer un poquito sobre el laburo, sobre cómo surgió este espacio, cómo está conformado. ¿Nos querés contar un poquito sobre el nacimiento, sobre los primeros años? Sí,、eh, bueno, el Centro Cultural Las Catonas、eh, es un espacio que está en el barrio de Las Catonas,、mm -hmm. <ríe> eh, en Moreno. Y este, dentro de poco, el 25 de mayo, va a cumplir 19 años.、Eh, es un espacio tomado, era un, el, el espacio físico era un centro comercial. Como, que se llamaba la Calleja del Sol, que acá hay otro que, que bueno, sigue en funcionamiento, que es donde todos vamos a comprar, está como, sería como el centro neurálgico comercial del barrio.、Eh, ese era otro espacio por el estilo, pero bueno, que no prosperó, no llegó, a, no sé si llegaron o no a alquilarse todos los locales que tenía, que eran un montón.、Eh, y después vino el 2001. Y eso quedó en quiebra, digamos que quedó todo medio abandonado. Algunos locales ni, ni siquiera llegaron a comprar, a terminar de pagarlos los dueños. Entonces quedó en esa situación de ni, ni una cosa ni la otra. Y, y como no lo podían terminar de comprar, esto ya es una parte de imaginación mía, ¿no? Porque、mm. es, son cosas que pasaron en, en muchos lugares en ese momento.、Eh, directamente quedaron ahí medio abandonados. Y el Centro Cultural de las Catonas primero fue un club、eh, más de índole así deportivo, un club, club de barrio.、Eh, fue cedido por el, por el dueño en su momento el espacio para. Prestado, digamos, ¿no? Tu tuvo el permiso de del dueño para utilizarlo de esa manera. Se, se conformó un grupo de vecinos que, que eran otros vecinos, eran personas、eh, más, más grandes que las personas que. más grandes de edad, me refiero. Que las personas que después se hicieron cargo del espacio y querían conformar como algo más, más formal, ¿no? como una asociación civil de, de entrada,、eh, una situación más verticalista, como un tipo de organización、eh, bien estructurada, digamos. Bien.、Eh, en esa convocatoria se sumaba un montón de personas, y, porque bueno, esos años, fue 2007, ¿no? como post-2001, jóvenes que habían crecido, que, que éramos chicos, éramos, yo. Yo、tenía 13 años en el 2001.、Eh, habíamos crecido un poco con esa historia n o de ver asambleas, de ver organización.、Eh, un poco nuestras primeras participaciones, eh, eh, qué sé yo, en el colegio o en, en cuestiones culturales que nos llamaron la atención o que se organizaban en los barrios eran producto de eso. Y yo creo Que un poco、eh, fue lo que pasó en el Centro Cultural. En ¿no? 2007, en esa convocatoria de vecinos, se acercan un montón de jóvenes、eh, que, que, bueno, el barrio albergaba porque es un barrio también de viviendas sociales. Entonces llegó de todo tipo de personas. ¿no? Uh -huh. Mucha gente vive en el barrio porque es un barrio de edificios. No tengo el dato ahora. Entonces,、eh, lo que pasó fue que. Los chicos tenían muchas ganas de hacer cosas y terminó prevaleciendo su idea, que era como algo más asambleario, más horizontal, más cultural también.、Eh, no tanto junta de vecinos, como más estilo consorcio, sino、eh, generar cosas, construir、eh, poder popular, digamos. No sé si en ese momento se u s a b a esas palabras, pero es un poco lo que podemos ver ahora, ¿no?、Eh, Reunirse en asamblea, decidir,、eh, dividir las tareas, eh, eh, dar talleres. En ese momento eran gratuitos los talleres que se daban.、Eh, y eso fue un poco. Entonces se、eh, fue decantando, ¿no? Como que la fuerza de, de las ganas de hacer fue decantando en que un poco sobreviva y, y avance y crezca esa manera de organizarse. Eso fue el origen del Centro Cultural. Después, bueno. En esa asamblea se le pone el nombre y, y se sigue adelante como, como conformando su identidad.、Eh, y se van tomando locales, ¿no? Porque primero eran un par de locales que se utilizaban y después se fueron haciendo boquetes, porque los, los locales linderos, no todos,、sí. pero lo que hoy conforma el centro cultural, eh, son, eh, si no me equivoco, cuatro locales o cinco. Yeah. Entonces se fueron conectando unos con otros, ¿no?、Eh, a medida que se sumaba gente, que se sumaba fuerza, y, y, y bueno, eso, en ese momento era territorio en disputa, como todo espacio tomado, que、mm -hmm. lo sigue siendo, pero en 2007 no es lo mismo la situación tierras que ahora, ¿no? Entonces、claro. se pudo acceder a todos, todo ese espacio físico.、Bien. Eso más o menos. El origen. Bien, del centro cultural. Por ahí, para quienes nos están escuchando y que se puedan imaginar, es como un s u p e r galpón donde hay allí un montón de locales. ¿no? Bien, si bien entiendo, un espacio, una, una tierra bastante amplia en la que después se fue abriendo y unificando eso como para poder hacer las actividades. n o Exactamente. Si vos entras, vas a entrar por un portón y un patio bien grande, con pasto. Del lado derecho vas a tener, un, como bien decís vos, un galpón gigante. Ese no es el centro cultural, esa es una iglesia evangelista, porque justamente, ¿no? Un barrio popular, barrio de viviendas sociales,、eh, donde todo esto fue tomado, porque esa parte, es el lado derecho también era parte del centro comercial. Pero no todo es. es Eh, cultural y, y, y digamos el sueño de,、no、sé, de Luna Avellaneda, ¿no? de Avellaneda, <risa>、eh, de, de que todo sea un gran、eh, espacio cultural. Ahí hay una iglesia evangelista que tomó todos los locales de, de, ese,、okay. de ese lado de, la, de lo que era el centro comercial. Y del otro lado, del lado izquierdo, tenemos un popurrí. Eh, tremendo, porque hay gente que ha tomado、eh, locales para vivir que después los ha vendido, porque eso pasa mucho en, en, en Catonas. Si bien no se, eso no se puede hacer, las viviendas sociales no se pueden vender,、eh, bueno, se hace, ¿no? Y, y, y menos un espacio del que no sos dueño, ¿no? Pero bueno, se hace, se vende de palabra, de repente gente, llega gente nueva, no dice, ah, yo soy el nuevo dueño, y es como, bueno, está. Eh, gente que va a vivir, después hay locales, a medida que vas entrando, ¿no? hay locales que la gente ha tomado hace muchísimos años, de la misma época que el Centro Cultural, y los usa de cochera, guardan su auto ahí, y después. El, los últimos locales son los del Centro Cultural de Las Catonas.、Eh, entonces, nosotros convivimos、eh, con algunas personas, lo más bien porque son personas que conocemos a su montón, que guardan su auto, que se yo, que viven、eh, también, porque, porque, bueno, hay una necesidad de vivienda、bien. y después、eh, hay otras cosas del. del Del territorio de lo ilegal y de lo punteril también que sucede. Entonces,、eh, hay una convivencia, ¿no? digamos, que siempre está en disputa.、Bien. Siempre nosotros no, no estamos totalmente en calma, ¿no?、Okay. Entonces, bueno, vamos avanzando en el sentido de darle al espacio、eh, como la impronta. Que nosotros queremos que tenga, ¿no?、Bien. Porque también, si bien hay necesidades, una cosa es vivir, otra cosa es,、eh, qué sé yo, usar el espacio para cuestiones que alejan a la gente de. de ligadas a las drogas, al, a las ventas ilegales de sustancias, ¿no?、Eh, robos. Y, y es harpado porque es complicadísimo. Para nosotros es complicadísimo、sí. esa situación porque estamos、eh, siendo un espacio independiente, que eso no lo dije, y autogestivo, sin subsidios.、Uh -huh. eh, muy, muy pocas veces hemos armado algún proyecto y hemos ganado algo puntual、sí. de nación o de algún organismo, pero en sí, en la vida cotidiana, nosotros no tenemos、eh, sostén económico. Todo lo que hacemos lo hacemos por convicción. Y por organización,、eh, porque nuestro lugar de, de actividad.、Eh, pero bueno, en un contexto como este, donde la gente, la urgencia es comer,、eh, la urgencia es conseguir un trabajo para comer y para pagar el alquiler, estamos tratando de sostener esto que para nosotros también es importante. Sí,、no. eh, y tenemos estas complejidades que no son menores, ¿no?、Soñar. No solo eso, sino que sabemos que el territorio mismo es, está en disputa, ¿no? El espacio físico. Claro. Sonia, ¿y cómo es mantenerse, decías vos,、eh, 19 años? ¿Por qué crees que el Centro Cultural bueno, ha podido mantenerse en estos 19 años? Y es algo que, nos, que a nosotros también nos sorprende un montón y, y nos maravilla.、Eh, porque, bueno, v a r i a s de nosotros, hay, hay personas. que... Que yo estando、claro. relatando desde el minuto cero. Sabemos algunos que nos sumamos después, ¿no? Yo、claro. estoy hace 10 años o algo así.、Eh, hay personas que están hace 2, hay personas que están hace 3, p o q u e se van sumando. Una、eh, renovación. Hay, hay de todo y un poco coincidimos en que hay algo de la esencia del espacio、eh, que se mantiene más allá del que las personas cambian, ¿no? Hay como una libertad de hacer.、Eh, Que te permite estar.、Eh, que si bien nosotros le damos mucha bola a la organización, somos muy exigentes también,、eh, tratamos de mejorar los mecanismos, de adaptarnos a que nos funcionen con nuestra vida cotidiana, porque bueno, nosotros somos. También de este barrio, no todos, pero los que no somos de este barrio、eh, somos de otro y somos clase obrera y tenemos que sobrevivir igual que cualquier persona. Entonces, tratamos de adaptarnos a que lo que podamos dar al espacio también、eh, combine con, con nuestro estar en el mundo, ¿no? Y, y hay muchas maneras de participar del espacio y todas son válidas y todas son importantes también. Entonces, creo que hay algo de, de ese. Tra Ese seguir sosteniendo y teniendo un poco en la esencia de cada una y en la esencia del espacio esa herencia, y no tan herencia porque fuimos protagonistas, aunque fu éramos niños,、eh, de, de la cuestión de la asamblea, de la cuestión de la organización.、Eh, creo que hay algo de eso de. de De la autogestión que tiene también Argentina, o, o vamos a hablar ahora, voy a hablar de Buenos Aires porque、mm -hmm. es el lugar donde yo más conozco, pero siento que hay una. Hay y hubo momentos más álgidos de una cultura de la organización cultural, eh, obrera, eh, sindical, ¿no? Como que hay. No, no, yo sé que nosotros lo normalizamos porque vivimos acá. Pero bueno, tú, yo tengo la suerte de viajar bastante porque bueno, soy artista de circo y, y, y lo hago por cuestión de, de, de que quiero, ¿no? Los, los veranos, todos los veranos、sí. me voy, viajo con mi trabajo、eh, y he hecho viajes más largos a、sí. otros lados y en todos lados donde íbamos era como, che, ¿dónde está el centro cultural Las Catonas, pero de acá, ¿no? Como buscando siempre hacer redes y、con、la verdad espacios, es que、claro. no. Encontramos obviamente un montón de experiencias súper interesantes en otros países, pero hay algo. Ahí yo terminé de, de confirmar de, lo, de la cultura y de la identidad que tiene la organización acá en Argentina, ¿no? Estoy hablando también de la organización independiente específicamente.、Uh -huh. Hay algo de, que nosotros tenemos de, de hacer, ¿viste? De, de juntarse y hacer que, no, que es bastante. Avasallante en el buen sentido de que no esperamos mucho a que estén las condiciones dadas, ¿viste?、Sí. Eh, es como, bueno, queremos hacer teatro acá, el, lo vamos a hacer, no sé si no, vamos a plantear un taller y si no viene nadie porque no es una necesidad básica en que la gente cuando tiene hambre va a hacer teatro, bueno, entonces vamos a hacer el teatro en la plaza para que todo el mundo lo vea, para no que no tengan que No vamos a estar esperando que venga, vamos a ir nosotros. No sé,、Bien. como que hay una cosa de esa lógica de pensamiento que siento que, que inconscientemente, ¿no? Porque yo ahora estoy hablando, pero después en la vida cotidiana yo voy y hago lo, lo que me sale.、Eh, Bien, no, y que. De, de, de lo... Y que así fue, fue impulsando y generando esta identidad del Centro Cultural Las Catonas. Para aquellas personas que están escuchando y que se preguntan, bueno, ¿cuál es el trabajo concreto que realizan desde el Centro Cultural? ¿Nos querés contar、eh, bueno, qué actividades hoy、eh, mantienen en pie? Y si alguien está escuchando y se quiere sumar, ¿cómo lo puede hacer? Sí,、eh, bueno, en la semana nosotros tenemos una. Una grilla de actividades que son talleres、eh, culturales de oficios. En este momento tenemos、eh, abierta la inscripción para un taller de cine que todavía no arrancó porque todavía no, no, sé, no tenemos el cupo mínimo,、okay. es el único que falta arrancar、eh, para mayores de 18 años.、Hmm. Después tenemos un taller de circo integral para niñes de 6 a 12 años.、Eh, Después tenemos un taller de cerámica ancestral que ya、uh -huh. tiene como tres horarios. Me、eh, las chicas hacen un trabajo muy, muy bueno, muy hermoso.、Eh, están los martes en varios horarios.、Eh, ya construyeron un horno, así que ya horne se hornea ahí mismo en el centro cultural y está buenísimo lo que están haciendo. Ese taller ya viene de, desde hace un par de años. Bien. Después hay taller de guitarra, taller de ensamble musical,、eh, que es para aprender como más a hacer banda,、eh, que no, no necesitas saber tan, no necesitas ser músico, ¿no? Con、uh -huh. que sepas tocar algunos acordes, alguna noción de alguna cuestión percusiva, pero no, no es tan exigente el.、Eh, Para participar, porque justamente estás tocando con otros y eso permite que, aunque sea poquito, puedas sumarte. Y el ensamble de vientos, las catonas, que también es uno de los históricos,、eh, que ahí、eh, tenés la parte de taller de vientos,、eh, vientos me refiero a trompeta, trombón y saxofón. Eh, y después también ya está conformado el, el ensamble mismo, ¿no? Que el ensamble ensaya, sale a tocar, entonces está buenísimo porque aprendes y después te puedes sumar al ensamble, que ya tiene sus temas propios y todo.、Eh, tenemos taller de artes para infancias,、eh, que combina como varias ramas del arte, para niñeces, perdón, y、eh, de grabado. Que es un seminario de dos meses que acaba de empezar,、Ajá. en el que se graba una matriz y vos después te la, ya te la quedás para estampar lo que quieras de por vida. Te llevas eso hecho. Y tenemos otro de los talleres históricos, que es el de telas y trapecio,、eh, acrobacias aéreas. Me gusta, Ese, me gusta.、Eh, Entonces... Sí, en el de circo integral también. Tené,、eh, Hay una parte que es de telas y trapecio, y en el, después está específicamente el día para entrenar eso. Bien.、Eh, Sonia, estas actividades, contame, son con bonos contribución,、eh, son a la gorra, hay cupos según cada taller. c o n t a m e cómo es eso. ¿Son gratuitas?、Eh, sí, hay, hay cupos、uh -huh. según cada taller.、Eh, la verdad es que no, no está, en ninguno de los talleres. Estamos con el cupo máximo、eh, cumplido, porque、Bien. bueno, eso yo también soy tallerista en otros espacios más céntricos, mis compañeras también, y la verdad que eso no está sucediendo en ningún lado.、Mm. Ni siquiera gente que da clases en Cava de hace mil años, eso es algo que está sucediendo, porque bueno, no es una necesidad básica、eh, hacer estas cosas. Nosotros sostenemos que. Que, que igualmente es un medio por el cual,、eh, no sé, eh, te, eh, mantenerse sano, ¿no? mantenerse con la conciencia bien, con el ánimo, encontrarse con otro, eso es importante para conseguir todo lo demás también. Entonces,、eh, lo vemos como una necesidad, pero entendemos que no es comer, no,、eh, no es tomar agua. <risa> Entonces, bueno, está pasando eso. Pero、eh, después hay talleres que son muy numerosos, pero que entra mucha gente. Por ejemplo, el ensamble de vientos, que es más, o el ensamble musical, que es más una cuestión más como coral, ¿no?、Eh, puede participar, mu hay mucha gente en esos talleres y puede seguir participando mucha gente. Y después el sistema que tenemos de intercambio es a la gorra. En, unos en el comienzo era gratis,、eh, no se cobraba por nada, pero bueno, fuimos creciendo y fuimos、eh, cambiando. Eh, las maneras de ver, la manera de que también sea posible para nosotros de seguir estando ahí, porque,、sí. porque bueno, obviamente, a, a personas adultas hace rato con responsabilidades, etc. é t e、eh, r a Pero bueno, hay todo un trabajo pedagógico con la gorra que consta de explicarle a la gente de qué se trata, porque hay gente que no lo sabe,、eh, no, no, no está acostumbrada a eso. Entonces, eh, o. Eh, No lo entienden, entonces eso les aleja. O no lo entienden, entonces no ponen nada y piensan que es gratis. Entonces hay.、Eh, o bueno, sí, después también está la gente que sí conoce y ya、eh, pone. Entonces trabajamos de esa manera、eh, en varias líneas, ¿no? Como, como varias, varias estrategias cuando vienen、eh, los adultos a las niñezas. Poner carteles,、eh, mandar un mensajito explicando cómo. Trabajan para que lo de la gorra no sea algo simbólico, sino que realmente pueda ser un intercambio lo más democrático posible y que funcione como está planteada la, la, lógica, de la, gorra, la lógica de la gorra, que es, bueno, paga el que, el que puede pagar, ¿no? Y, y qué es poder pagar también, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué gastos priorizás en tu economía? Si es tomarte una Coca-Cola de tres litros o poner en la gorra. Un poco va por ese lado, y que, bueno, y que la persona que no puede pagar、eh, no deje de ir por eso, que no sienta incomodidad, que, que sienta que es su espacio igual que el que paga. ¿no? Todo eso es una tarea que todos los días.、Eh, Se trabaja. s o n i a desde acá, bueno, vamos a seguir difundiendo todos estos talleres. Y por ahí, para el que esté escuchando y alguna ya le gustó, o alguna dice,、ah, esta es una recomendación para una amigo, amiga, amiga, amiga,、eh, y, y bueno, y quiere, quiere acercarse, quiere ver, quiere... ¿Cómo, ¿cómo pueden ustedes? ¿Dónde están? Estamos ubicados en el barrio Las Catonas, que es un barrio de Moreno del lado norte,、eh, más o menos a 5 kilómetros de la estación de Moreno.、Uh -huh. Hay un montón de colectivos que te dejan r á s Porque bueno, Catonas es un barrio muy característico. De todas maneras, pueden entrar al Facebook o al Instagram, que creo que es más fácil que dejar un número de teléfono.、Uh -huh. eh, ponen Centro Cultural Las Catonas y les va a aparecer, ahí se pueden comunicar. También nosotros recibimos propuestas de talleres, de seminarios,、eh, nosotros usamos el espacio para hacer ensayos. Yo tengo s ahí mismo un grupo de. Un dúo de, de circo, música y teatro con el que ensayamos ahí.、Eh, hay otros grupos que ensayan. Hay un montón de cosas que suceden, además de los talleres. Y que, si no suceden, también pueden suceder. Porque, porque bueno, es un espacio bastante abierto, ¿no? Que tiene sus, sus reglas y, y sus limitaciones también. Pero, bueno, eso. Estamos haciendo visitas guiadas a jardines ahora.、Eh, que más, Así que, si, si hay docentes y están interesadas,、eh, también、ah, tenemos、bien. esa propuesta que se las podemos enviar. Y también hacemos eventos,、eh, hacemos v a r i e t e s Teatrales, de, de circo, de música, hacemos espectáculos de música,、eh, obras de teatro. Así que, bueno, les invito también a que sigan la, la a páginas, las páginas, las redes, así se enteran y, y pueden llegar. Y bueno, bueno cualquier、sí. cosa, si hay alguien que, que vive cerca, porque esto pasa también,、eh, que vive moreno o, o qué sé yo, o cerca, y no se anima a venir porque le da cosa al barrio, porque a veces los barrios son. Medio guetos, ¿no? Se sienten así cuando sos de otro barrio y tenés que ir a un barrio nuevo.、Eh, bueno, si, si, si quieren, nos pueden mandar un mensaje. Les esperamos en la parada la primera vez, no hay ningún problema.、Eh, es como siento que hay ahí un tabú a veces con ir a otro barrio que, que, que, que a veces limita, ¿no? Bien, y ahí、eh, hay que, hay que soltarlo. Suéñate. Te agradezco, se nos termina el tiempo del programa, pero te agradezco que nos brindes estos minutitos y bueno, y estamos en contacto para seguir difundiendo todas las actividades, ¿te parece? Me parece. Muchísimas gracias por el espacio.